Y vamos ya con todos los temas eh, a debate, Ahí hay muchos, os hemos presentado algunos. Y alguien que inquietud, preguntas, eh, polémica, Manuel, sobre ese texto bíblico. ¿Quién fue crucificado? Bueno, esta noticia, eh, como te decía, ha alarmado a algunos, a algunos oyentes, sobre todo al, al publicarse justo después de Semana Santa, porque claro, parece que como que, que pierde un sentido toda la celebración que hemos tenido estos días, si sí, realmente Jesús no fue crucificado y por lo tanto no se produjo la crucifixión según la noticia, que repito que no es la primera vez que se publica en Turquía se habría descubierto un texto de más de 1500 años de antigüedad que habría generado gran preocupación en el Vaticano siempre según esta crónica y se trataría de una versión del Evangelio de Bernabé que recordemos que es uno de los evangelios apócrifos en este caso se atribuiría al apóstol del mismo nombre y en el que se contarían una serie de cosas que a, a este oyente que, que me lo hizo llegar y probablemente a quienes lo escuchen ahora le, le escandalizaría como que Jesús nunca fue crucificado que no era el Hijo de Dios sino un profeta a quien Pablo llamó el impostor también afirmaría que Jesús eh, ascendió al cielo en cuerpo físico que no, había sido, no habría sido crucificado y que en su lugar quien habría sido crucificado es Judas Iscariote. Según esta noticia, el libro fue descubierto en torno al año 200, después de Cristo, pero se habría mantenido en el Museo Etnográfico de Ankara hasta, hasta una reciente traducción de sus textos en arameo. Bueno, esto en realidad es una historia más vieja que el TVO. En, cuando hablamos eh, de las, las religiones del libro nos referimos al judaísmo, el cristianismo y el islam por orden cronológico el, tanto el Talmud como la Torah eh, que están aceptados por el judaísmo no mencionan nunca la figura de Jesús aunque muchos de sus textos, esos textos judaicos sí están incluidos en el Antiguo Testamento de la Biblia que manejan los cristianos y aparecen también mencionados algunos de esos textos judíos eh, de, del Talmud y la Torah en el Corán que es muy posterior a, a la Biblia y que recoge también muchos personajes del Nuevo Testamento, como es el caso de Joaquiniana, los padres de María, que, que se llama Miriam, en el Corán, el caso de Jesús. Bueno, hay muchos personajes que se repiten en los tres libros. Y precisamente en la versión sobre Jesús que se presenta en el Corán, al que se denomina Isa, el profeta Isa, se, se menciona una revelación distinta a la que tiene el cristianismo y que ha sido uno de los puntos de choque entre el islam y el cristianismo durante mucho tiempo que surge del problema de la trinidad el concepto de la trinidad es algo inaceptable para los musulmanes que parten de la base de que Jesús nunca fue el hijo de Dios y cuentan también, por lo menos eso es lo que se recoge en, en, en el texto musulmán que Jesús no fue crucificado quien fue crucificado fue Judas Iscariote En fin, que en realidad este texto que ahora parece haberse descubierto como si fuese una Biblia, así se presentó, encuentran una Biblia que afirma que Jesús no fue crucificado. Este es el titular. Pues en realidad se, tra se tratará, en el mejor de los casos, de un texto de origen musulmán y que recoge una historia pues que está recogida en el, en el Corán desde hace por menos 15 siglos. ¿no? O sea que no tiene tampoco más trascendencia. Hombre, ¿hay, hay alguna cosa curiosa, por ejemplo porque no es nuevo el hecho de que se diga que Jesús sobrevivió a la crucifixión. Ya, por ejemplo, en la Edad Media se comentaba, había algunos autores que especulaban con la posibilidad de que en el momento en el que le dan la esponja untada en vinagre, eh, realmente, o eh, remojada en vinagre, realmente estaba eh, remojada además de en vinagre en otro tipo de sustancia que podía ser algún tipo de narcótico por lo cual lo que hizo Jesús fue simular que había muerto y entonces le eh, descendieron antes de que realmente falleciera y así luego pudo morir ¿no? o sea pudo resucitar falsamente lo que hizo fue de, realmente... hecho, de, de hecho existen varias tumbas de Jesús en distintas partes del mundo como auténtica lo que ocurre es que a mí me parece que esas teorías suelen jugar con trampa no sé qué te pareciera a ti porque si aceptas un texto del Evangelio como real para enunciar una teoría tan conspiranoica como la de que Jesús sobrevivió a la crucifixión. Hombre, si aceptas que que esa, que esa cita en concreto es histórica, porque ahí ya tendríamos un tema de discusión importante, no no, no hay una constancia histórica de que se le diera ninguna esponja ni, ni de casi nada, ¿no? Pero si aceptas eso, hombre, no hagamos trampa, tendrías que aceptar lo anterior. Y, y si aceptas lo anterior, la pasión, la flagelación... La, la corona de espinas, eh, es tan brutal la tortura, que, hombre, yo no sé qué anestésico o qué remedio tan fantástico habría en esa esponja para poder... Sanarse zombie, de a, lo re... mejor, sí, pues, a lo mejor sería eso, un, claro. un pudré judío, ¿no? Hebraico, claro. no sé. Sí, no sé, yo yo lo que... Claro, el principal problema aquí es como siempre la resurrección, que fue algo inasumible incluso para los judíos, porque el hecho de que el profeta resucitara, o sea, el profeta el Mesías resucitara era algo que no lo contemplaban. Y tampoco lo entendían los gentiles, ¿no? Por eso decían que realmente lo que ocurrió fue que robaron el cadáver los cristianos y que simularon una resurrección ante un hecho consumado que, que realmente no esperaban, que es la propia muerte del, del Mesías que venía a liberarlos. Entonces, no sé. Lo que sí que me, me recuerda un poco el caso este de esta isla, que como tú dices, lleva por ahí revoloteando como noticia, pero al final no he visto que se haya concretado ningún estudio, ni se haya transcrito, ni nada por el estilo. Es que me recuerda aquellos... ...casos en los que ha habido veces que se ha tratado de eh, adulterar o presentar algún tipo de texto teológico para arrimar, hacer una especie de falso ecumenismo es decir, tratar de, de arrimar unas eh, creencias a otras ¿no? por ejemplo, en este caso, lo que tú señalabas tratan de hacer una especie de aproximación eh, o, o de distorsión de un texto cristiano para hacerlo un poco musulmán porque al fin y al cabo, si lo están, como tú bien señalabas están presentando a Jesús como profeta de carne y hueso enraizaría perfectamente con la versión de Mahoma que es una persona que viene después a, a potenciar el mensaje de Jesús pero no lo considera en ningún momento como algo divino pero eso me recuerda también, por ejemplo por lo que ocurrió aquí en España eh, en, en el siglo XVI con los famosos plomos del Sacromonte que en Granada, que se produce también una falsificación de unos textos para tratar de hacer que eh, Santiago había llegado a, a la península en Granada y además había hecho ahí la primera misa unos plomos que además estuvieron a punto de ser casi una especie de quinto evangelio estuvieron a puntito de ser aprobados por el Vaticano pero al final hicieron una buena revisión histórica y decidieron, se dieron cuenta de que era algo falso pero eso no impidió que se creara pues, lo que es el Sacromonte hoy en día con un templo, con una serie de tumbas que, que hay allí también falsas, eh, de falsas reliquias y además todo un auténtico tinglado arqueológico Que es, que es impresionante, hecho seguramente por moriscos para que fueran reconocidas su creencia y fueran, pudieran estar integrados dentro de lo que era el, el cristianismo de ese momento porque en aquel momento también acordaos que eh, el obispado de, de Granada era el último que había sido reconquistado por lo tanto tenía menos tradición ¿no? que el, eh, que, bueno, que los otros obispados y de alguna manera se trataba de reivindicar frente a los demás haciendo que fuera por allí donde había desembarcado Santiago y no en Santiago de Compostela o sea, toda una, una cosa absolutamente eh, ideológica hecha seguramente por, por los propios moriscos que estaban allí. Y no solo arqueológico, también místico. También, Porque también. sabes que, que la, la piedra en cuyo interior se encontraron los plomos es una piedra bicolor, tiene unos tonos pardo-negruzcos por un lado, por otro lado también es un poquito más clara, y lo que dicen en la época en la que se desarrolla la romería es que tenía una serie de virtudes, vamos a decirlo así, paranormales, ¿no? Decían que si tú tocabas la piedra más clara, pues inmediatamente ibas a conseguir eh, tener eh, pues esa pareja ansiada, ¿no? Sin embargo, si tocabas en la negra, lo que hacías era desprenderte de la propia pues por el método más natural que hay, que es la muerte. Huelga decir que la más desgastada era precisamente la piedra negra. No, y además, lo, lo interesante es la resolución de la iglesia. La iglesia, al final, dijo que todo lo que eran los plomos, que era donde estaba el texto escrito de ese nuevo evangelio, era falso, pero sin embargo aceptó, todo el tema de las reliquias de los santos es curioso como ahí se comportó de una manera salomónica entonces ahora mismo se cree perfectamente en eso en las reliquias y sin embargo en los textos no y cuando todo el mundo sabe que hombre evidentemente tenían que ir de la mano las dos cosas el, el peligro de los textos es que continuarán apareciendo eh, muchos de los que ya existen los, los José de por ejemplo que se están eh, traduciendo y se, se irán publicando con el tiempo pero además del mercado actual, porque siempre que hablamos de las reliquias hablamos de, de como de la Edad Media o, o de la Sábana Santa, y hay cantidad de reliquias constantemente en Israel, está, se está produciendo una gran picaresca de supuestos, evangelios, nuevos, revelaciones, documentos arqueológicos que muchas veces son falsos, precisamente para, lo mismo que ocurre en Egipto, pues para los turistas y demás, y algunos cuelan y publican después grandes revelaciones que no, que no son reales, pero es que aunque, incluso cuando aparece que textos reales, y cuando digo reales me refiero a textos antiguos, eso no quiere decir que lo que pone el texto sea la verdad, sino que quien escribió eso en un momento determinado, muchos siglos después de la muerte de Jesús, en el mejor de los casos, se hacía eco de una tradición que existía en ese momento, o incluso se la inventaba por eso tenemos que ser doblemente, doblemente prudentes, el hecho de que muchos de los textos sean falsos no implica que algunos sean auténticos en cuanto a su a, a su antigüedad, pero eso tampoco significa que revelen una verdad objetiva o un hecho histórico una cosa es que el soporte sea auténtico y otra cosa es que el contenido sea claro, auténtico, por ejemplo claro. ahora ha habido también circulando estos días la noticia de que ese famoso texto que hablaba de que Jesús estaba casado mm. dice, no, eh, la ciencia histórica dice que es auténtico, bueno, dice que es auténtico el documento, es decir, que es un, será del siglo cuarto eh, en cuanto a sus características físicas. Pero eso no quiere decir que la palabra que está ahí escrita, como tú señalabas, sea auténtico, ¿no? Y, y es que si además. es que, el siglo cuarto, eh, pues ya pasaron textos, muchos años de, de, de. Muchos textos de la misma de la misma antigüedad dicen cosas contradictorias. También es como no, si dentro no... de 20 siglos se encuentran un ejemplar de la razón y del país que reflejan la misma noticia y claro, imagínate lo que van a decir. Pero de toda son todas formas, Manuel, ¿no? también yendo simplemente al, al hallazgo arqueológico lo que está claro es que también se ha producido muchas veces el efecto contrario es decir, tú estás diciendo que ahora mismo y desde hace décadas si vas a Tierra Santa o cualquier otro lugar es fácil encontrarte ese tráfico de supuestas antigüedades que representan este tipo de manuscritos que muchas veces son falsos pero al principio cuando se descubren los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo al principio se tomaban por falsos es decir, iban deambulando de un anticuario a otro porque nadie le daba veracidad eran piezas falsificadas teóricamente con esa intencionalidad puramente económica y posteriormente se demostraron pues, que, que una gran parte de ellos Eh, se correspondían a lo que se pensaba que se correspondían, por lo tanto, bueno, pues hombre, siempre hay hay que, que sacar la, la paja entre el barro, ¿no? Hablando de documentos y, y de textos antiguos que están siendo investigados y que están siendo estudiados, ¿has eh, tenido la ocasión de... Eh, poder eh, comprobar, poder eh, estudiar y ver de cerca los informes. Y, y cambiamos de, de tema, pero no dejamos de hablar de la antigüedad, ya que has mencionado Granada, la Reconquista. La reina Isabel Católica dejó muchísimos textos y, y dicen cosas eh, muy interesantes. Eh, tú los has estudiado, los has publicado, algunos de ellos, en la revista Historia de Iberia Vieja, SMS. ¿Qué dicen esos textos y qué se ha descubierto gracias al análisis de esas de esas cartas eh, Manuscritas de, de la propia reina Isabel la Católica? Bueno, lo de, la, la dificultad que tenemos con, con Isabel I es que, claro, fue una mujer casi glorificada en vida en el sentido de que muchos incluso la trataban de comparar con la Virgen María uh -huh. entonces ella debió vivir en un y, ambiente... Y a ser, eh, beatificada a ser dentro beatificada. de un tiempo Exacto, entonces... Claro, la cuestión está en que yo me imagino una mujer rodeada con lo que sería la corte de la época, considerada una de las soberanas más grandes que había dado en ese momento la península, sino la más grande, eh, la, la, lo que supondría también de, de distorsión de su propia imagen. Y ella también era una mujer, um, por lo que se ve en, esas, en las cartas que tú estás comentando y en los textos que deja escritos y en la conducta también que, que bueno nos ha llegado a través de la historia y de las crónicas, se ve que era una mujer que se autocontrolaba mucho, estaba muy metida dentro de lo que era la institución y por lo tanto se era muy tenía una gran, una gran mesura, o un gran dominio de sí mismo, e incluso decían que en los dolores del parto ella disimulaba, porque no quería manifestarse realmente como una mujer, ¿no? Entonces ella tenía muy clara su papel de reina. Entonces es muy difícil poder llegar, por lo tanto, a lo que sería la Y persona. el sacrificio que un poco suponía eso, ¿no? En, en el sentido de, este es mi deber como reina, posiblemente yo piense y yo haría otra cosa distinta. Sí, claro, ahí está. Entonces... Eh, ¿Cómo sabemos o cómo podemos tratar de abrirnos ¿no? a, a lo que era esa personalidad más íntima? Pues tenemos muy poquitos testimonios. Tenemos lo que serían las cartas que, que envió a su confesor y luego también tenemos su testamento. Eso sí que serían elementos de puño y letra, porque prácticamente todo lo demás son o documentos oficiales o bien accedemos a la reina a través de las miradas de otras personas, que uh -huh. serían o cortesanos o intelectuales o enemigos, que también los tenía. Entonces, claro, la, la visión que tenemos lógicamente parece como que es bastante adulterada. Eh, ella y encima ella misma también se autocontrolaba y tenía un gran dominio de sí mismo pues es difícil saber realmente mmm, cómo era ¿no? Claro. sí que hay algunas escenas que a mí por ejemplo me, me resultan muy humanas y es una discusión que tiene con su hija con la que luego va a ser denominada Juana la Loca donde ella se ve realmente se ve la impotencia de esta mujer ante lo que se le viene encima porque ella no está viendo solamente a una hija sino que está viendo además algo por lo que la propia reina ha estado dando toda su vida que es la sucesión a la corona de, de Castilla Y tiene una discusión que es una discusión absolutamente doméstica, donde se ve que Juana la Loca mmm, no, no la acepta, tienen ahí una bronca muy importante, se encierran en la habitación... Y ella se empieza a dar cuenta de que algo no funciona bien, que hay en la personalidad de Juana la Loca eh, algo bastante errático que la preocupa y ahí es donde empieza a temer realmente que es cuál es el futuro de la monarquía. Pero lo interesante es que esto ocurre justo ya lo que es en el crepúsculo de la vida de la reina. Y es, yo veo que también ahí se refleja un poco lo que es la impotencia de esta mujer que lo ha dado todo y que ve que ahora mismo el legado, que porque ella... Tiene un destino que está por encima de su propia personalidad, ¿no? Que si eh, algo siempre son vidas como que van más allá de sus propias vivencias. Sí, que antepone la realeza a cualquier cosa. ¿Y en Exacto. las cartas hace también alusión a la relación con el marido? Sí, eh, justo en una de las cartas que es cuando eh, ocurre no el atentado... ¿No de amor casarse por amor? Nada, no, nada, ahí no. es todo pura táctica, pero bueno, eso no. suele ocurrir prácticamente en todas las familias de la época, ¿no? Que son matrimonios concertados, pero en aquí... Y, y fíjate, 500 años después... Sí. A mí me pasa bastante <risa> bueno, pero resulta pero que... de Lo de los concertados no lo otro me refiero <risa> Sí que por ejemplo en la carta que tú comentas eh, Silvia Ahí sí que aparece el momento en el, que, en el que Fernando el Católico sufre el atentado Sufre un atentado en, en Zaragoza Y ella es curioso también cómo lo interpreta Porque es una carta claro que está dirigiendo al confesor Entonces ahí no tiene por qué disimular nada Y ella lo que hace es que hace una interpretación un poco peculiar Porque ella por un lado se da cuenta de lo frágil que es la vida humana que aunque ella es reina, es soberana, es una poderosa que está incluso descubriendo nuevos mundos, empieza a darse cuenta que, oye, que la muerte está ahí, que le puede afectar. Pero luego también ella lo interpreta como una especie de señal divina. Y ella lo asume como culpa propia. Dice que no ha sido lo suficientemente buena y que de esa manera Dios está castigándoles. Entonces es una lectura muy providencial porque ella también es considerada eh, una persona, ya digo, equiparable casi a la, a la Virgen María y que estaba llamada a hacer grandes hazañas por el bien de Castilla. En eh, la revista Historia de Veria Vieja, junto a tu trabajo y tu estudio, hemos querido incluso publicar un, un estudio que, pues, evidentemente, hay que tomar en consideración eh, relativa, pero no deja de ser curioso porque complementa lo que se conoce por eh, estas cartas, que es un estudio que, además, se fue encargado por el Ministerio de Cultura, que es de las grafólogas Ana María Rodríguez y Noelia Terroso Gil, un estudio sobre... Pues las cositas que se pueden adivinar gracias a la escritura de la reina Y no deja de ser curioso Algunas de las cosas que, que dice este trabajo Que lo publicamos entero Pero dice que es sociable ...expresiva, simpática... ...que era una persona coqueta... ...que le gustaba presumir... ...y tenía un fuerte sentido... Eh, ...para hacerse notar y ser reconocida... ...que en sus relaciones íntimas... ...era una persona celosa... ...que podría perder el control de la situación... ...y que mostraba también arranques eh, de mal genio... ...que tenía gran fuerza de voluntad... ...constancia y tenacidad... ...activa y decidida... ...y esos rasgos gráficos muestran... ...que se trata de una persona con fuerte dosis... ...de mando y también algo muy llamativo... Una persona, Isabela Católica, con fuerte sexualidad, que sin embargo canalizaba mal debido a que tal cosa, eh, su sentimiento sexual, representaba un choque contra las creencias sociales y morales de la época. Iba a ser canonizada, ¿eh? <risa> sí, bueno, hombre, la verdad es que, por ejemplo, eh, ciertamente muestra algunos eh, aspectos interesantes desde la perspectiva actual no del siglo XXI claro, las personas hay que juzgarlas por el contexto social en el que viven, claro. pero desde el siglo XXI sí que por ejemplo, eh, la defensa que hizo de los indios americanos, sí. eh, que queda expresada en su testamento, y eso sabemos que es un pensamiento propio de ella, es muy evidente no frente a otras posturas que trataban prácticamente de esclavizarlo, eh, ¿no? de era la, la única que, que tenía una visión un poquito más, más avanzada, quizá ahora no lo sería, porque, porque han pasado los tiempos evidentemente, pero con 500 años de diferencia, ver las brutalidades que se decían y que se hicieron también, y lo que ella pensaba también sobre los toros, ¿eh? que fue una antitaurina uh, sí, sí, hombre, por lo menos le desagradaba no sabemos uh -huh. ya, no sé hasta qué punto llegaba pero ya, por supuesto, no, no le gustaba la, el, lo que uh -huh. era la tauromaquia bueno, Almohadilla Rosavientos, para cualquier cosa y cualquier comentario que quieran realizar nuestros oyentes, entramos a cambiamos totalmente de tiempo y nos situamos en la más rabiosa actualidad Porque esta semana se ha conocido el primero de los informes, sobre el informe del gobierno malayo, sobre la desaparición ya hace dos meses del MH370, el vuelo de Malasia Airlines. No se ha encontrado absolutamente nada. Pistas, todas falsas. Indicios, todos falsos. Eh, evidencias, ninguna. Lorenzo Fernández. Pues da la sensación que sí, la verdad es que cuando uno estudia la cronología de los hechos desde que el 8 de marzo desapareciera este avión, es que no, no deja de sorprenderte que, que hoy en día se pueda producir un, un suceso de estas características, si os parece. Antes de repasar lo que ha ocurrido en estos meses, sí conviene advertir, como decías al principio, Bruno, que la operación de búsqueda del MH370 es ya con muchísima diferencia la más cara de la historia, ya que se han superado los 40 millones de, de euros. Hay 26 países implicados en la búsqueda y un despliegue prácticamente jamás visto, ¿no? Estamos hablando de 82 aviones, 84 barcos, submarinos... Para que os hagáis una idea, la máscara hasta ahora registrada se correspondía a la operación llevada a cabo no hace mucho tiempo, con el vuelo AF-447 de Air France, que como sabéis se estrelló en el año 2009 en el Océano Atlántico y del que apenas 15 días, no lleva los 15 días... De, ...de su desaparición fueron encontrados los restos... ...bueno, pues para repasar los datos de este suceso... ...sin duda alguna, yo creo que es extraordinario... ...por las inmensas lagunas que tiene... Hay que decir a nuestros oyentes que el Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines, que cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín, desapareció, como decíamos hace unos minutos, el 8 de marzo, con 227 pasajeros a bordo y 12, y 12 tripulantes, entre los que había principalmente eh, ciudadanos chinos, malayos, indonesios, australianos, indios, franceses, había muchísimas nacionalidades. El encargado de pilotar el avión era Zahari Ahmad Shad, un capitán malayo de 53 años, que bueno, pues estaba fuera de toda duda su experiencia, puesto que tenía en su haber 18.365 horas de vuelo, de las cuales la mayor parte las había realizado en la propia compañía Malaysia Airlines, para la que llevaba trabajando desde el año 1981. Hay que decir que la señal del avión se perdió aproximadamente a la 1.21 de la madrugada, cuando el MH370 se disponía a sobrevolar el espacio aéreo de, de Vietnam, concretamente el sur de Vietnam, y la torre de control le advertía que quedaba bajo el control, del aeropuerto de, de la ciudad de Ho Chi Minh. Bueno, pues los profesionales de dicho aeropuerto no llegaron a contactar con, con el avión. De este modo, pues se puso en marcha el operativo de rescate, que en un principio se centró cerca de la ciudad costera de Kotabaru, en, en Malasia, ya que la última comunicación se recibió cerca de allí y se temía que la, eh, que el aparato hubiese caído al mar. Pues bien, horas más tarde, el ministro de Defensa y ministro interino de Transportes de Malasia, el señor Sherry Hishamundi Hussein, en una rueda de prensa aseguró que no se habían encontrado restos en la zona, por lo tanto, no se podía asegurar, de hecho lo desmintió, que el MH370 se hubiese estrellado. De este modo, se dio paso a la operación de rescate internacional, y en esas primeras horas, pues, se desplazaron hasta el Golfo de Tailandia, efectivos de Malasia, Vietnam, Singapur, Filipinas, y apenas 24 horas después, también llegaron barcos de China y de, y de los Estados Unidos. El 9 de marzo, saltó la alarma de un posible atentado, ya, ya que se descubrió un dato bastante peculiar, ¿no? Y es que la identidad de dos pasajeros era falsa ya que hicieron uso de dos pasaportes que habían sido robados en el año 2012 y en el año 2013 pertenecientes a un ciudadano austriaco, el 2012 y el 2013 a otro italiano. Lo que sorprende es que estando dichos pasaportes incluidos en la base de datos de documentos robados, los miembros del pasaje del avión desaparecido no consultaran este punto cuando suele ser pues, según se han consultado las fuentes consultadas suele ser una práctica habitual. Bueno, pues el 10 de marzo Australia envía a la zona dos aviones especializados en este tipo de búsquedas, dos AP-13 Orión, y ese día, mientras el ministro de defensa de Malasia se rebanaba los sesos para dar a entender que no había pruebas que llevaran a pensar en un secuestro, Interpol identificaba a uno de los pasajeros con pasaporte falso. Se trataba de Qasem Ali Una persona natural de, de Irán. Como es lógico, la idea de, de un secuestro por parte de una cédula islamista de la, en, en la zona pues hizo temblar prácticamente a todos. Pero este extremo fue descartado por el propio ministro de Defensa el día 11, justo en el momento en que China situaba sobre la región 10 satélites, se dice pronto 10 satélites para apoyar la búsqueda del avión, y se determinó que el MH370 al menos... ...continuó volando una hora después de perder el contacto con Torre de Control... ...habiendo cambiado ya de rumbo y atravesando el Estrecho de Malaca, ...lo que supondría un desvío de cientos de kilómetros de la ruta que tenía programada. El 12 de marzo el jefe de la Fuerza Aérea de Malasia desmentía que hubiese sido detectado por un radar militar... Eh, volando lo suficientemente bajo como para intentar pasar inadvertido a los radares convencionales y además en dirección contraria a la que debía de llevar bueno pues el 13 de marzo y como si de una película de conspiraciones se tratase la policía registró los hogares de los miembros de la tripulación ya que se había informado que el avión había volado al menos cuatro horas tras la última comunicación tal y como referían los datos de mantenimiento de los motores que llegaban de manera automática a la empresa fabricante pues bien Este punto también fue desmentido en esta ocasión por el ministro de Transportes de Malasia. El 14 de marzo, siguiendo el, el siniestro serial, ahora sí se da validez a la señal captada por otro radar militar que estaba ubicado en la isla de Andaman, al oeste de la península de Malaca. Bueno, pues este es el motivo principal para que la búsqueda sea, se haya ampliado finalmente se ampliara también al, once, al Océano Índico el 15 de marzo el primer ministro de Malasia dio una multitudinaria rueda de prensa, yo me imagino que todos la recordaréis mm -hmm. donde afirmaba que el MH370 giró en plena ruta lo hizo sin dar explicación alguna y la última vez que se captó su presencia fue a las 8, 11 horas lo que significa que estuvo volando al menos 7 horas más después de desaparecer de hecho fue la propia Malaysia Airlines la que aportó más datos a ese giro inesperado dijo que ya tenía este este registro pero que no lo había hecho, estaban esperando que fuera el gobierno de Malasia el que lo comunicara ya que al parecer quedó registrado por satélite bueno, pues el 18 de marzo y tras haber registrado las casas del piloto y del copiloto, y de surgir de nuevo la información de que el avión descendió al menos 5.000 pies para evitar ser detectado por los radares lo que la... implica una, varias de las cosas que nos estás diciendo una de ellas es que Todo lo que dice el gobierno de Malasia se desmiente después. O No hay que hacerle se ni casos entiendo. o unos mentirosos de tomo y lomo. No, creo, por, por Bruno, un lado. no creo, Bruno. No creo que, que, que, no, que haya sido tan duro. Posiblemente el gobierno de Malasia ya, siete, no días después, de siete días después, diez días después, porque estamos prácticamente en el 16-17 de marzo, pues simplemente estaba viendo que la operación de rescate estaba siendo extremadamente cara, no estaban encontrando absolutamente nada. El área eh, que abarcaba la búsqueda era lo suficientemente amplia como para no encontrar nada y determinaron que de esta forma daban por cerrado del claro. y en segundo lugar lo que hay que señalar también en función de todos los datos que se van transmitiendo y que se van sabiendo a cuenta gotas solamente que claro que después se, se desmienten entonces es muy difícil pero que parece que existía una intencionalidad, un gobierno inteligente del avión una vez que, digamos, se apaga y que ya tiene que detectarse por otras vías, ese descenso para no ser detectado por determinado radar y es esos cambios de dirección que parecen tener ese objetivo, es decir, que hay una intencionalidad, hay una inteligencia detrás que nos haría claro. descartar la hipótesis de algún tipo de explosión de, de accidente, accidente Efectivamente, etcétera, etcétera. por eso se planteaba la idea del secuestro y de hecho la búsqueda se amplió en ese momento a aeródromos abandonados con la intención de que, pues de localizar el aparato en la creencia de que podía haber sido secuestrado Y no solo eso, es que además el piloto y el copiloto se pensó en un momento determinado que podían estar implicados en esta desaparición de hecho el 24 de marzo el gobierno de Malasia yo creo que metió la pata hasta el fondo pues eh, imaginamos que en un intento por terminar, como decíamos, con esta operación de búsqueda que estaba acarreando pues unos costes enormes y prácticamente ningún resultado ese día es cuando anunció que el avión había caído al océano Índico, muy cerca de la costa occidental australiana, completamente a muy poquitas millas de la ciudad de Perth con un detalle interesante, y es que, de ser así, estaba a más de siete horas de distancia del punto en el que desapareció. Y es aquí donde se baraja una nueva hipótesis que a mí me parece todavía más siniestra y es la que denominan del piloto fantasma. Es decir, uh -huh. que en un momento determinado en el avión realmente se produjera un accidente, un incendio, una despresurización que hiciera que todo el pasaje incluso evidentemente también los pilotos fallecieran y que el avión, el piloto automático, siguiera su rumbo hasta el punto en el que se le acabó el combustible y ahí se estrelló. O sea, imaginad, es todavía más tétrico, ¿no? Pero bueno, se hubiera encontrado Claro, algo, pues eso, si es que hasta ahora los restos que se habían localizado y que supuestamente podrían pertenecer a este MH370 pues acabaron por ser Por un lado, bancos de algas, basura o restos directamente de objetos de, de pesca, ¿no? De hecho, el pasado 7 de abril, el jefe del Centro de Coordinación de la Agencia Conjunta, angus Houston, anunció desde la ciudad de Perth, donde supuestamente se habían hallado muy cerca, donde se habían localizado por satélite estos restos del MH370, pues que habían detectado dos señales que podían proceder de este avión, o más concretamente de sus cajas negras. Recordemos que estas tienen una autonomía dependiendo de, de las baterías, pero se habla de entre 30 a 40 días por lo que su búsqueda se tornaba todavía más dramática porque estamos hablando de una, de una zona de, del océano que es especialmente profunda. Bueno, pues eh, Houston aseguró, textualmente dijo, que esta es la pista más prometedora en esta búsqueda, la mejor información, pero, porque siempre hay un pero, pues que podría llevarnos varios días determinar si hay alguna relación entre estas señales y el MH370. Lo último que sabemos de, de este avión... Eh, ...lo ha anunciado Malaysian Airlines... ...es que dejará de pagar los hoteles en los que se alojan... Sí. ...los familiares de los pasajeros del vuelo desaparecido y también, pues que el propio Angus Houston ha asegurado el pasado 2 de mayo hace apenas tres días, que la búsqueda del avión podría, atentos, eh, durar un año, y que entrada en un, y que de hecho entran ahora en una, en una nueva fase de, de investigación en la que llevarán a cabo escaneos de un área más grande del lecho marino de lo que se está haciendo hasta ahora pensar que hasta ahora se abarca una superficie de 352.000 kilómetros cuadrados, esto es como buscar una aguja en un pajar de aguas, las últimas informaciones, pues bueno, tenemos este informe que, que se bueno, ha... El, la conclusión final del informe? es, para, es que no, no quiero para ser escatológico para, pero para, <risa> para, para cagarse porque es que textualmente después de hacer una cronología muy parecida a la que yo acabo de desarrollar ahora mismo lo que dice en su conclusión este informe de cinco páginas es que sería recomendable que la organización internacional de aviación civil examine eh, por los beneficios de la seguridad el introducir una norma estándar para el seguimiento a tiempo real de las aeronaves de transporte aéreo comercial esta es la conclusión a la que han llegado poquitas horas antes de que como decíamos al principio el Daily Mirror pues haya vinculado la desaparición de, de este avión ni más ni menos que una cédula de Al Qaeda que estaría actuando, bueno que tendría previsto según dicen colocar bombas en diversos países musulmanes y que estaría por, compuesta por 11 personas como decíamos al principio de entre 22 y 55 años que ya han sido detenidas en estos últimos días en Kuala Lumpur, en la capital de, de Malasia también en el estado de Kedat y que además están siendo interrogados por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos del FBI y también del MI6 británico por mm -hmm. lo tanto, pues eso la vinculación con el secuestro todavía no se pierde aunque deja muchas dudas desde, desde lo que sí con Almadía Rosa Vientos, eh, Rafa Pastor Redice, en... Tío Irónico Sufrieron una abducción por parte de alienígenas Si no quieren que lo sepamos Y Rubiño eh, me señala con Rosavientos, Reconoce que tienes el MH307 Guardado en una carpeta de tus archivos La verdad es que esta hipótesis Tiene bastante más eh, crédito que cualquier otra La verdad es que como no sabemos absolutamente nada Estamos hablando del mayor misterio De la historia de la aviación Lo estamos viviendo en tiempo presente Pero no tenemos ni una sola pista medianamente válida, ni medianamente... Eh, que, que, no sé, que aguante más de un día o dos. Sí, además, bueno, ahora parece claro que, que están dejando de investigar en el mar y están empezando a investigar en tierra, porque yo creo que es para intentar a ver si sacan algo en claro. Lo último también que han comentado sí. es un nuevo misterio más, porque ahora, claro, todo se convierte en misterio. Bien, lógico, y ha sido, lógico. Y ha sido el, el tratar de revisar la carga. Al revisar la carga, el manifiesto de carga, han, se han dado cuenta de que eh, transportaba 4.566 toneladas de una fruta exótica, hasta ahí todo bien, pero luego también se han encontrado que había eh, otras 2.453 toneladas de carga, de las cuales tenían identificadas dos, solamente 200 kilos de baterías, de baterías de litio, pero el resto, es decir, 2.253 toneladas, no se sabe qué es lo que portan. Entonces, ahora mismo eh, se sabe que, que en el manifiesto de carga no figura, pero hay un portavoz de una empresa a la que se le supone que es la que tenía que recibir ese envío, que no ha querido decir realmente qué es lo que transportaban porque dice que tampoco quieren realizar la investigación por lo tanto, ¿qué es lo que transportaba? ¿tiene que ver algo o no con, con la desaparición? bueno, en eso está también eh, ahora mismo están trabajando pero ya digo, también yo creo que están convirtiendo ya cualquier tipo de aspecto en una C incógnita porque no saben ¿no? realmente ¿no? qué hacer yo creo que los guionistas de Hollywood ahora mismo, se lo están pasando Pipa con sí, todo eso, eso eh. sí, sí, sí, sí. tienen que estar creando un guión de estos fantásticos que ya veremos al final en qué conclusión queda a, a mí lo que me sugiere esto es que tenemos una memoria muy corta siempre en, en casi todo Y esto no es la primera vez que ocurre. Sí, sí, sí. sí. Tan tan brutal. No es la primera vez no, que desaparece pero... un avión sin dejar rastro, que es a donde yo quería llegar. Decir? Pero tan grande. Que, ya, ya. Bueno, es más tiempo, grande y con claro. más gente. Sí, sí. Pero y no en los tiempos, actuales, sí, eh. bueno, los tiempos actuales. Bueno, en los el, tiempos actuales Con, con, se con se los sistemas eh. de detección que hay ahora. Sí, claro. La claro. posibilidad de que eso ocurra. Pero, es pero no me refería a eso. Me refería a que cuando nosotros leemos, cuando éramos jóvenes... En, en los libros de, de nuestros mayores, esos casos de desapariciones de aviones inexplicables, pues eran un relato en un trozo de papel que leías en un libro, ¿no? Ahora, si vuelves a releer las historias de Frederick Valentich, por ejemplo, o las historias de todos estos aviones que desaparecieron y que nunca más se volvió a saber de ellos, lo ves de otra manera, porque también tenían familias, también hubo comisiones oficiales que estuvieron buscándolos durante semanas y que no consiguieron nada, y, y, y te da otra perspectiva de que esto ha ocurrido otras veces y es un drama. Pero el caso, por ejemplo, de Fredis Valentich, que es en los años eh, 70 en, sí. en Australia, es un caso... Primero de una avioneta, una avioneta Cessna, no tiene esas características, esas dimensiones como, como la actual. Pero sí hay una comunicación, y esa comunicación se sabe que el avión eh, observó algo, se dirigía a una dirección, se podía establecer una teoría para decir qué es lo que había ocurrido. Por lo menos se sabía qué había pasado con el avión, dónde había desaparecido, se sabía eh, dónde estaba la última señal y el último, la última detección. De, de ese avión. Pero tampoco ya, pero se, se encontró nada, ¿eh? no, no, no, no, no se encontró el, nada. Habrá no, pero... el, el, una teoría, ¿qué teoría? ¿Que se está un poco no, no, <risa> no, ¿O contra un ovni? ¿O contra algo que, que daba luz? Yo sí, que... creo que esa teoría no la consideró la Comisión de Investigación Australiana que llevó el caso. Mira, nosotros... Bueno, no, la Comisión ¿Qué? de Investigación Australiana que llevó el caso sí manifestó que había algo raro, incluso relacionado con, con este asunto. Pero se sabía. Mucho pero, más. Es, es lógico, o sea, es redundante. Claro que es raro, desapareció. Pero ¿sabes? No, raro, no, no, no, no, pero desapareció. No, pero pero o sea, Bruno, en ese caso es, hay montones es de es cosas. O sea, aquí no raras. se sabe qué ha pasado. Bruno aquí no hay avión hola el caso ¿de aquí? es que aquí no se sabe qué ha pasado no se sabe se ha desaparecido se no se sabe ni en el vuelo 19 ni en tantos otros pero, casos mira, de... sí, sí pero mira, estamos nosotros, hablando de avionetas tú, tú lo sabes Bruno nosotros, nosotros este mes este mes un, un fantástico periodista Javier Martín nos ha hecho un artículo en, en la revista Enigmas precisamente recopilando esos casos de aviones desaparecidos evidentemente empezamos con el célebre vuelo 19 y terminamos también tocando ¿no? el del comandante Boado en, claro. en, en territorio español ¿no? una desaparición tan suma misteriosa que se, se desarrolla a finales de los 60 en territorio español en el aire español ¿no? y por supuesto también hablamos de, del MH370 pero es que casos casos quizás no tan bestias simplemente por la repercusión mediática, es que en aquel tiempo la velocidad de la información era otra y también del mismo modo la velocidad de las operaciones de rescate en ocasiones es que ni llegaban es que estamos en, en una era en la que el, el mundo y esa es la conclusión a la que nosotros hemos llegado con este reportaje, es que el mundo es muy pequeñito y hoy en día ...intentar localizar... Eh, un avión de estas características, en teoría, debería de ser mucho no, más rápido claro. o por lo menos asequible, ¿no? Fíjate lo que dice Pedro Ángel con el María Pero... Entonces, Todos estos chismes llevan localizadores, GPS, casualmente usan satélites militares estadounidenses, esos GPS. Claro que hay forma de localizarlo. Aquí alguien nos está añadiendo Pero, lo, y con, no nos está diciendo Con esto lo que te cosas. quiero si decir no, es no que es nosotros, explicarlo. a la conclusión a la que llegamos con este reportaje, es que no es la primera vez que se produce un caso de estas características. Lo que pasa es que sí es cierto que la repercusión mediática que ha tenido este en concreto es que la tuvieran en otra época porque era imposible simplemente porque no existían los medios de comunicación y la rapidez de información y la rapidez vuelvo a repetir de operación de rescate que hay ahora porque nunca ha desaparecido un avión con 250 pasajeros a bordo nunca se han beleado y se han gastado 40 millones de euros en intentar localizarlo y no hay el de las mínima cosas que había que canalizar. ¿Quién se ha llevado ese dinero? No, hombre, no. No, no. <risa> Entonces, o, o, o se lo ha llevado alguien, o han buscado muy mal, o, o, o esto es... O, o, de verdad, se ha ido a otra dimensión. De momento, es la, la explicación más plausible. Hombre, yo creo que más plausible es que se ha estrellado. ¿Dónde? ¿Y dónde está? En el océano, en el, el mar. Ocea. ¿Y dónde claro. están las señales? ¿Dónde está todo? Yo lo admito. ¿Dónde está todo? ¿Y por qué se detecta en vuelo 8 horas después yo no tengo ni idea porque yo tampoco, además, por además claro, pero yo intento jugar y, te, y vuelvo al mismo símil de antes con todas las cartas de la baraja o sea, no me parece razonable admitir una parte de las informaciones oficiales que aparecen en las notas de prensa y luego decir, bueno, pero no, no, si algo ocultan, el... algo nos mienten. Sí, porque si, si son si los, los propios mienten, responsables quizás nos mienten de dado, en todo, Quizás inform... ni hubo esa, esa, ese apagado de señales, sí, es, no hubo. tenemos ni idea. Sí, por lo, Ahora, menos eso lo sí dicen es verdad, ellos. Pero en lo demás mienten. ¿En qué mienten? En que están buscándolo con todos sí, sí, los medios claro, a si su alcance no, no digo y que, que están no. publicando toda la información pero, que yo, tienen. Pero mira, dice Miguel Ángel Martín en Twitter, Una cosa estupenda. Dice, no me creo que nadie sepa nada. Te roban el iPhone y te lo encuentran. ¿No van a encontrar un avión? Pues tiene toda razón del mundo. Pues Pero de todas formas, perdón, con la cantidad de radares que hay, tanto civiles como militares, con los satélites, o sea, ahí hay alguien que tendría que estar coordinando todo eso, que supuestamente lo han hecho... Y se supone que ha desaparecido, no ha seguido la pista. Ha llegado un momento, tienen unas ciertas nociones y luego ya desaparece. O sea, por lo que sea, pues porque a lo mejor no quieren compartir datos. Hay algo ahí Pero no, no crees que, que estas reflexiones que nos hacemos nosotros aquí en un estudio de radio, tranquilamente, charlando, ya se las habrán hecho las familias, que probablemente están mucho más motivadas que pues pues los asesores legales, y se habrán acudido a los medios, a los responsables, habrán exigido respuestas y la desesperación que tienen que sentir, yo creo que es el mejor aliciente para buscar todas las explicaciones posibles. Yo creo, supongo, no tengo ni idea, porque yo no no, no no no sé porque no tengo ninguna información de primera mano, pero supongo que lo más razonable es pensar que, que, se, que, que desapareció, que se estrelló y que esto es un, un, una muestra de las carencias que tienen los sistemas de seguridad eh, por lo menos en ese país, hombre, lo que ¿En, ¿en, qué qué país? Que... ¿en qué país? es que no se sabe qué país hombre el responsable eh... creo que es Malasia no sí sí, que... sí sí pero se sabe que el avión se ha estrellado en cualquier sitio menos en Malasia hombre, lo que pasa es que se ha estrellado en el océano pues no es una zona que esté sí, no tan hay la como... detección de nada que se estuviera estrellando en el océano no hay ninguna evidencia que se hubieran encontrado, se han encontrado no, es que... evidencias en lugares todavía más recónditos y con menos posibilidades y en épocas en las que que no existían estos sistemas de detección y se han encontrado evidencias antes o después, pero se han encontrado. No, pero además hay un aspecto que, por ejemplo, ahora, ¿no?, esta noticia que ha salido en la que, cual eh, interrogan y detienen a 11 terroristas. Por lo tanto, siguen planteándose la hipótesis terrorista pero claro, si realmente estamos ante un acto terrorista, aunque sea un secuestro alguien debería re reivindicarlo, porque lo lógico es que trate de sacar algún tipo de rentabilidad mediática, eh, evidentemente, porque entonces, ese es el fundamento del terrorismo, como, como diría claro. Zila, alguien ha matado a alguien, sí. alguien ha secuestrado un avión, entonces es lo extrañísimo ¿no? que si alguien lo ha hecho, encima también entre comillas, para dar un golpe de efecto desde un punto de vista terrorista, que, que ha puesto a todo el mundo en guardia, tú fíjate la imagen que puede dar, no de, de realmente crear miedo, porque si alguien sí, pero... consigue hacer eso ¿cómo no va a haber ninguna célula de al Qaeda, que lo quiera reivindicar, aunque sea mentira el, el titular Pero, embargo, de que se considera claro. esa hipótesis, es que se consideran todas las hipótesis, es que no se puede desechar ninguna, o sea, que, que tiene que considerar no, todas. que no lo hayan reivindicado todavía que no hayan, encontrado un teléfono a mano para, al... para claro, están una nueva no, hipótesis de un oyente, dice ¿y si el vuelo nunca hubiese existido? y yo digo más, ¿y si a lo mejor eh, se supone que es, iba a volar y resulta que cogen a todos los pasajeros y al final no vuela? Se dice claro ya ah, puestos a especular puedes imaginarte cualquier cosa Pues ahí es una alegría las familias que van ahí en el aeropuerto y que ahora tienen que pagarse el hotel. Bueno, es que eso ya patelebra. me parece muy cutre, ¿no? ya a queda... la comodidad de vuestras casas. Eso es exactamente lo que, decir, exactamente lo que han dicho, que es mucho sí, mejor sí, sí. que para pasar este trance estén con familiares y amigos y no que estén metidos en un hotel. Bueno, claro, porque cuesta dinero. <risa> <risa> <risa> es, que, es que de verdad... <risa> no, no, la, la verdad es que ese, ese es catológico también. Sí, sí, esa... sí, sí, totalmente. Es, esa... Ahora, es inevitable y que luego se que que, nos vaya a Y luego hay que admitir que, son, que, que están haciéndolo bien. Ah, hombre... Manansia, no, es que yo creo claro. en la presunción de inocencia Sí, sí, sí, sí. sí pero claro, claro hasta que se demuestre lo contrario, ya se ha demostrado ¿Qué, ¿Pero que se ha demostrado? Que no han conseguido responder, a, si fuera sí. la primera vez que ocurre en la historia, pero a ver hombre ejemplos ah, no. de, de incompetencia en los gobiernos de todo el mundo los vemos todos los días, o sea porque son personas y cometen errores no es puede que haya una conspiración internacional para ocultar el paradero puede ser, no, no lo sé se han ido de decidida de solteros no nos hemos dado cuenta si sí, sí. los agentes los... han localizado sí, sí. material de pesca también habrían localizado los restos del avión, dice Alberto joder, dice, chipis, y si se estrelló en el mar el rastro del combustible de un aparato se vería claramente es que tiene razón absolutamente lo único que a mí se me ocurre es que si realmente es una acción terrorista eh, hubieran ocultado el avión y estén esperando a alguna fecha determinada para reivindicarlo eso, o eso, jugar eso, con los eso. tiempos perfecto, para, para demostrar perfecto. que algo, cuanto más tiempo pasa más manifiesta también es la incompatibilidad, o sea la incompetencia de los de los gobiernos mm -hmm. ¿no? implicados entonces creas más ansiedad, juegas con eso y a lo mejor esperan algún aniversario de algo para en ese momento sacarlo a el vídeo, no lo sé, no lo sé, bueno, pues vamos a seguir esperando, dentro de dos meses volvemos a debatir Volveremos a, a decir no se ha encontrado de... absolutamente nada Volvemos a creer en la presunción de inocencia ¿Os acordáis del comienzo de encuentros en la tercera fase? Sí Cuando empiezan a aparecer los claro aviones verdad. desaparecidos Entre los Bermudas uh -huh. con las tripulaciones vivas Qué bonito el pilo sería ese, ¿no? Que sí, sí, tú no crees en esas cosas, hombre <risa> <risa> hecho, qué bonito sería Eso es que <risa> en, la, en la carga del avión había plomo y todo Y por eso han dicho, mira, esto si hay que quitarlo <risa> Hombre, yo te prometo, Lorenzo, que si dentro de 20 años En el desierto del Gobi aparece este avión con todos los pasajes Eh, que no han envejecido, empezaré a plantearme que, hombre, a lo mejor igual tenía razón. O sea que voy a tener que sufrir, voy a tener que sufrir tu, tu, tus palabras, palabras durante 20 años. Bueno, Juan José Cesoro, coméndanos, es otro tema apasionante, tiene que ver con el plomo. El imperio romano, su caída, pero todo se puede extrapolar a los tiempos actuales y tiene mucho que ver con criminología. A ver cómo enganchamos todo esto. Pues eh, sí, eh, es verdad, todo está bastante interconectado. Todo esto parte de una teoría que, que surgió hace unos años en las cuales bueno, pues un investigador eh, planteó una, una idea que podía parecer un poco descabellada en su momento. Pero, pero bueno, él la fundamentó en un artículo que fue bastante polémico y es que consideraba que, además él lo escribió en el año 1983, ¿no? consideraba que un envenenamiento por plomo pues pudo contribuir a la caída del Imperio Romano. Siempre se ha hablado de que claro, una civilización, ¿no? una cultura que tuvo más de mil años de existencia y que nació en principio de una ciudad y bueno pues tuvo en sus manos pues, todo lo que fue el Mediterráneo, ¿no? gran parte de lo que es el continente europeo cómo es posible que pudiera caer en manos de las hordas bárbaras, ¿no? cuando encima no había parangón cultural eh, entre una, una entre los bárbaros, ¿no? los pueblos eh, eh, germánicos y el, lo que era la, realmente la civilización clásica. Y sin embargo, bueno, pues eso ocurrió. Y entonces él planteó la idea de que posiblemente determinadas prácticas culinarias que hacían los, los romanos pudieron contribuir a que hubiera una especie de de bueno, declive de psicológico ¿no? psicopatológico en la mente sobre todo de las élites sociales que gobernaban el imperio romano y que eso naturalmente les hizo estar en peor condición para afrontar lo que era la gestión eh, de lo público bueno pues, él lo fundamentaba diciendo que existía una costumbre ese de hacer lo que llamaban el defrutum que era una salsa que se realizaba a través del mosto, del vino lo que hacían era una reducción de ese mosto Y ese de fruto se utilizaba en muchas cosas cotidiana se utilizaba por ejemplo como dulcorante para hacer determinadas salsas con la que acompañaban las carnes y los pescados, lo utilizaban también como conservante eh, los alimentos y también las mujeres lo utilizaban como cosmético. Por lo tanto, esta salsa en principio, bueno, decimos que estaba muy difundida. Claro, el problema era cómo se elaboraba esta salsa, se elaboraba en una serie de recipientes en ollas de plomo y se realizaba eh, la, lo que era la reducción hirviendo. Por lo tanto, lo que era, los elementos de plomo pasaban a la salsa y esto a su vez pasaba al organismo humano. El plomo sabemos que en determinadas cantidades, bueno, pues genera determinados problemas neurológicos, ¿no? eh, También genera, por ejemplo, gota. Y entonces, lo que él defendía, lo que este investigador defendía en 1983 es que, evidentemente, las élites... Eh, gobernantes del Imperio Romano estuvieron afectadas de Saturnismo que es como se llama esta enfermedad no, ese deterioro neurológico provocaría pues comportamientos erráticos como bien conocemos también de muchos emperadores y de otra serie de gobernantes y eso a les, a les colocaría en una situación de debilidad mental que favorecería lo que sería la caída del Imperio Romano bueno, esto habría una gran polémica y ha habido muchos estudios ha habido uno muy reciente que efectivamente ha confirmado Lo que él decía, lo que pasa que, bueno, los estudios que, que hizo este investigador en 1983 han sido revisados, han sido muy cuestionados, pero este que estamos hablando que acaba de salir, sí que acaba de encontrar que efectivamente eh, la población, por lo menos de Roma, que es donde se ha realizado el estudio, tomaba cien veces más plomo... Eh, a través del agua de las cañerías, porque las cañerías de toda la red de, de agua de, de, de la ciudad eran de plomo, aunque había también algunas de cerámica, pero preferían hacerlas de plomo porque era eso, es un elemento más maleable, sobre todo al hacer pues, eh, determinados ángulos. ¿no? Pero claro, evidentemente al hacerlas de plomo, eh, ese plomo pasaba al organismo humano, Y en, ya digo, en una cantidad 100 si veces superior a lo que eran los manantiales. Esto se ha hecho al analizar los sedimentos del pueblo, del puerto de Roma y ahí han podido ver en los sedimentos más antiguos esa proporción de, de plomo adicional. Claro siguen pensando que realmente, bueno, eso no indica nada porque es difícil ver con todos los problemas que tenía el Imperio Romano que realmente bueno, pudiera estar afectado por el por el plomo lo que era la conducta de los gobernantes y luego también porque se han analizado, por ejemplo, esqueletos y se ha visto que la proporción que tienen los esqueletos romanos por lo menos en estos casos, que, en ese estudio que estoy comentando es inferior a lo que eran eh, los esqueletos eh, actuales ¿no? la cantidad de plomo que hay en los esqueletos actuales pero resulta que lo que nos hemos encontrado es que Es lo que tú señalabas, que si nos vamos a estudios recientes, sí que encontramos un patrón en el cual se ve que el plomo puede estar relacionado con la criminalidad. A Cuanto... mayor plomo en el aire, uh -huh. mayor crimen. Pero, ¿dónde nosotros hemos, eh, hemos eh, creado o aumentado la cantidad de proporción de plomo en el aire a través de la gasolina con plomo que hasta hace unos años era la dominante dentro de Occidente? Bueno, pues esos estudios que luego, si quiere, repasamos un poco más en detalle demuestran que efectivamente hay una correlación directa entre la mayor cantidad de plomo en el aire y los índices de criminalidad. Eso sí con un margen de 20 años, porque es lo que se trata lo que se trata, o sea, lo que se tarda en, en asentarse el plomo en el cuerpo y empezar a tener una serie de efectos perniciosos para la salud mental. Y esos efectos perniciosos lo vamos a responder ahora después de, de la actualidad segundo cero, pero esos efectos perniciosos pueden llegar a provocar que se cambie la conducta de una persona y que se vuelva más violento. En principio sí, o sea, eh, todo esto viene a partir de un artículo que se publica el año pasado en una revista que además es una revista un poco de, de izquierdas, y esta revista lo que trataba era de cuestionar si, si realmente eh, Giuliani, el alcalde de Nueva York, que presumía de haber reducido la delincuencia en la ciudad a través de unas medidas excepcionales, pues había lo había sido gracias a su mérito y parece que estos defienden que no, después, por el plomo aire. Después de la actualidad lo contamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Zona Cero. Continuamos en la Zona Cero, a cero grados, en los estudios eh, centrales eh, de Zona Cero, en San Sebastián de los Reyes, y siguiendo... Esta información que nos estaba contando Juan José Enchetoro sobre el plomo, sobre su relación con la caída del Imperio Romano y su relación con la criminalidad. Cristian Cuevas nos recuerda con Almadilla, los Saturnino el Saturnismo, es porque Saturno era el dios del plomo por su lentitud en el cielo así que ellos conocían la causa y Yahuda dice, ¿qué encontrarán dentro de siglos en nuestras cañerías para justificar nuestra locura actual? miedo, pues, sí. bueno, pues seguramente encontrarán plomo en, pues, en algunos casos, ¿no? en algunos casos, sí lo, lo curioso de, del tema es que como te digo evidentemente dentro del punto de vista histórico no está afectada la idea de que bueno, la caída del imperio romano pudiera estar causada por un único factor, sino que siempre se habla de múltiples factores y mucho menos que realmente hay una relación causa-efecto entre lo que es el, el plomo de las cañerías y la conducta de los dirigentes del Imperio Romano. Pero lo cierto es que luego ya, indagando un poco a ver realmente si esto podía tener algún tipo de fundamento científico o ¿no? de, de fundamento eh, médico, pues me he encontrado que efectivamente sí que hay estudios que por lo menos establecen una correlación muy directa y además son estudios, no hablo de un estudio o dos, sino de bastantes estudios, bastante contrastados que hablan de una correlación directa entre lo que sería la cantidad de plomo que hay en el aire, que está asociado a lo que era la combustión de las gasolinas hasta hace unos años que ya ha empezado a ser prohibido este tipo de gasolina con plomo, y el índice de criminalidad que hay en, en, la, en la sociedad esto, bueno, a partir de un artículo, como decía, que ha sido muy polémico del año pasado, en el 2013 lo publica la revista modern Jones con el título, con este título ¿no? que además es muy expresivo, el verdadero elemento criminal de América, el plomo y lo que hacía fue empezar a recuperar eh, estudios de sociometría entre ellos un estudio realizado por, por eh, Rick Nevin, entre otros, que lo que hizo fue mirar cuáles eran los niveles de plomo de, de la gasolina en el aire durante una serie de años y comparar esa gráfica con... Los delitos violentos, en concreto el asesinato, el homicidio y el robo, durante otra serie de años. Y se dieron cuenta de que efectivamente la forma de las gráficas eran idénticas. Es decir, cuando subía el plomo subían los delitos, cuando bajaba el plomo en el aire bajaban los delitos. La cuestión estaba en que eso no se producía al mismo tiempo, es decir, en el mismo año, sino que había un desfase de entre 18 y 24 años, que es el tiempo en el que los investigadores entienden que ese plomo ha sido ingerido por el, el, el organismo y ha, y ha empezado a tener efectos dentro de lo que sería la salud mental de las personas. Es decir, los niños respiraban el plomo y al cabo de 18, entre 18 y 24 años, empezaban a cometer delitos. Por lo tanto, se podría decir, o la conclusión a la que llegan en el estudio, es que esas personas que habían ingerido, ¿no? habían inhalado ese plomo en el aire, Bueno, pues eran más propensas a cometer crímenes que las personas que no lo habían no lo habían inhalado. Esto lo hacía, sobre todo el autor, con un poco de mala leche, el autor del artículo Mother John, ya digo, para meterse con, con Giuliani, con el alcalde de Nueva York, que sacaba mucho pecho diciendo que había reducido la criminalidad en Nueva York durante su gobierno, durante su mandato en la alcaldía, y que lo había sido a través de una serie de medidas policiales muy originales. Bueno, pues el autor decía que no, que simplemente era que como se había tomado la decisión de eliminar el plomo de las gasolinas, pues que había sido un efecto inmediato. Y ya Ya luego, empezando a buscar por Internet más artículos, pues me encuentro que no solamente una correlación eh, general, sino que hay estudios muy concretos. Por ejemplo, un caso ya en Cincinnati hecho con, con población, estamos hablando de, de niños eh, y de madres, se hizo un estudio... Eh, a 250 personas de entre 19 y 24 años de edad en las cuales fueron eh, estudiados además las madres y la concentración que tenían de plomo en la sangre justo antes de que los niños nacieran y también luego en los niños después de que habían nacido porque se les empezaron a hacer eh, análisis sanguíneos trimestrales y semestrales bueno pues aquí ocurrió exactamente lo mismo al cabo de 20 años eh, efectivamente se vio que había una correlación de que estos delincuentes tenían más mm, plomo en la sangre que aquellos que no lo eran y bueno pues es bastante curioso por lo menos parece que es un factor de momento correlacionado eh, a través de las gráficas Pero que no sabemos si realmente bueno se puede explicar o no, pero sí. o sea, es algo extraño, o sea es una cosa bastante no sé, chocante. Fíjate lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que también es eh, muy llamativo. Dice que entre las principales eh, fuentes de contaminación ambiental por plomo destacan la exposición a la minería, la metalurgia, las actividades de fabricación y reciclaje y en algunos países el uso persistente de pinturas y gasolinas con plomo. Más de tres cuartas partes del consumo mundial de plomo corresponden a la fabricación de baterías de plomo ácido para vehículos de motor sin embargo Ese metal también se utiliza en otras muchas cosas Como pigmentos, pinturas, material de soldadura Vidrerías, vajillas de cristal, municiones, esmaltes Artículos de joyería, juguetes, etcétera, etcétera, etcétera Y está hablando únicamente de salud física Y si el plomo como sustancia tóxica se va acumulando en el organismo Puede causar en casos de niños 600.000 casos al año de discapacidad intelectual la exposición al plomo se cobra eh, cada año 143.000 vidas registrándose las tasas más altas de mortalidad en las regiones en desarrollo y otra serie de cosas también señala que es total y absolutamente prevenible, bueno pues además de todo esto este informe viene a decir que tiene influencia incluso en la criminalidad es que mira, justo lo que estás indicando ahora, no eh, otro de, otra de los estudios que sí que he localizado habla sobre el, el plomo que se inhala a través de la pintura, ¿no?, como tú señalabas ahí. Y sobre todo determinadas viviendas bastante viejas, que están cuya fábrica, ¿no?, cuyos ingredientes dentro de lo que es la pintura está el plomo. Y se hizo un estudio también del año 1986 que efectivamente comprobaba que la población negra de Estados Unidos normalmente vivía en casas más humildes y esas casas más humildes tenían este tipo de pintura bueno pues asociaban también los índices de criminalidad que eran superiores en la gente la población negra frente a los blancos por la presencia de esta pintura al margen de otros factores sociales ¿no? pero bueno que, que parece que ahora mismo es un factor lo último que estuve leyendo es que esto lo querían aplicar a la ciudad de México uh -huh. donde al parecer tienen todavía la gasolina con plomo y estaban esperando que ahora también bajara la criminalidad también casi por arte de magia a partir De la, pues, de la prohibición de la gasolina con plomo y hay algunos defensores de, de esta prohibición, de la eliminación de las gasolinas con plomo, que están llevando como elemento de argu argumentativo para, para potenciar esa prohibición este tipo de informes eh, científicos pero que además son absolutamente es decir, no he encontrado ninguno que lo refute entonces hay una correlación ahí Clarísima. bastante misteriosa y, y muy sorprendente y, y que se abren las puertas a muchas otras eh, teorías eh, más malvadas Es decir, si tú quieres provocar algo y algún tipo de conducta en la población... Sí, desastabilizarla, quieres desastabilizarla claro. psicológicamente, pues uh -huh. lo que pasa es que claro... Es un efecto a 20 años, ¿no? porque estamos hablando de esa eh, cómo se va sentando en el organismo hasta que provoca esos efectos, que además también son imprevisibles, no sabemos por dónde puede ir. ¿no? Uh -huh. Pero sí que ellos además se han centrado en lo que serían eh, crímenes y actos violentos. ¿no? Por ejemplo, hay otro estudio también de otros investigadores que lo que hicieron fue analizar el cociente intelectual de, de los individuos. Se dieron cuenta que efectivamente, en la medida en que aumentaban las tasas de plomo en el aire, el cociente intelectual de los niños era inferior y cuando disminuía... Aumentaba. Y luego también, bueno, pues otros tipos de casos también con delitos con agravantes. No siempre han buscado que sea criminalidad, pero bueno, un poco más mm, violenta, ¿no?, que la, que la habitual. ¿Y no afecta también, creo, eh, que reduce algo la materia gris del cerebro? No, no sé tanto ahí los efectos físicos, ¿no? Porque se hablaba, por bueno, ejemplo, pues, de ese de La Organización Mundial de la Salud habla de 600.000 casos de discapacidad intelectual. Sí, claro, bueno, depende, claro, de los la cantidad ¿no? de miligramos que esté sentado en el cerebro, ¿no? Pero sí, eh, se habla de eso, comportamientos erráticos, eh, aquí lo estamos viendo también, ¿no? Lo que comentamos, el déficit de, intelectual, hombre, no sé, es bastante... ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo lo del tema del... Porque, claro, siempre pensamos la contaminación de por plomo por una cuestión atmosférica. Pero claro, que incida tan claramente como parece que indican estos informes en la criminalidad es curioso. Antes las de México, en la ciudad de Juárez tienen que, que medir los índices, ¿eh? a ver sí. qué tal está el tema, porque yo creo que está bastante preocupante. Parece con que perfumen allí el aire, no sé yo si van a conseguir... Pero, pero mira, también Alberto lo que dice tiene razón, dice, ahora nos meten el cloro y el flúor, dice, y según estudios también actúan en el organismo. O sea que esto es lo que ahora mismo se sabe de los estudios que, y los efectos, pero lo que estamos ingiriendo por otro lado... Cuéntanos, Manuel, el caso de una niña y las eh, curaciones que se le atribuyen. Alani Santos, de ocho añitos, a mí me da mucha pena esta historia. Es la, la nueva revolución en el municipio de San Gonzalo, en Río de Janeiro, en Brasil, porque esta niña de ocho años, como decía, se ha convertido en un auténtico fenómeno social, eh, primero en las comunidades evangélicas brasileñas, pero a través de, de YouTube y de las redes sociales, pues su fama ya ha traspasado fronteras. Y digo que me da mucha pena porque se trata de la hija de un eh, pastor eh, evangélico, Adausto Santos, que yo considero que es el responsable de lo que está ocurriendo, y que es quien inculcó a la pequeña su amor por las Sagradas Escrituras y su pasión por predicar la Palabra de Dios, Y, y quizá la que le inculcó también pues como tenía que hacer los milagros que está haciendo porque lo que ha hecho de Alani Santos un fenómeno en Brasil es que se le atribuyen unos poderes curativos y unas capacidades sobrenaturales muy comunes en el, en el mundo de, de las comunidades evangélicas en América Latina pero en pocos casos en una niña de tan corta edad Según las, las, los DVDs que ya se comercializan, las misas masivas, las eh, auténticas peregrinaciones que está haciendo por distintas ciudades con sus carpas de oración y, y de sanación, eh, no solo es capaz de, de provocar las curaciones de prácticamente cualquier enfermedad, Eh, de hecho en, en las noticias que se han publicado esta semana en un alarde de osadía se llega a mencionar incluso la, las supuestas curaciones yo soy muy escéptico con esto las supuestas curaciones hasta de, de pacientes de personas con el VIH, con el, el virus del SIDA que habría curado la, la, casos de personas que habrían vuelto a caminar que se habrían levantado de sillas de ruedas eh, en fin, una serie de cosas eh, muy espectaculares y ya no se trata solamente de que ella tenga la capacidad en sus sermones que, que, que da como si fuese un, una predi, una, vamos, un predicador ya de, de más edad no solo ahí puede hacer las curaciones sino que ya puede llegar a hacer las curaciones a través de internet, a través de los carteles y vídeos suyos que se comercializan a través de las oraciones que se incluyen en los DVDs que, que se pueden adquirir Y este caso recuerda mucho el de eh, otro niño peruano, Nazaret Castirrey, que con solo tres añitos se convirtió en un auténtico fenómeno social en YouTube hace, hace ya unos cuantos años. Eh, con los sermones también, yo recuerdo haber visto en, aquel, en, en, en su momento alguno de esos vídeos de un niño que no levantaba los palmos del suelo y que eh, vestido con su traje, su corbata, pues como un auténtico predicador mayor, pues era muy apasionado en sus discursos y también hacía todo este tipo de milagros que se le atribuyera a la niña, ¿no? No puedo decir, claro, no puedo mostrar que sea el caso, pero mi experiencia con alguno de estos... Eh, predicadores, yo tuve la oportunidad de verlos tanto aquí en España, como en Portugal, como en América Latina y hay una picaresca extraordinaria en, en, en esos momentos de concentración de miles de, de devotos apasionados en, en esas enfervorecidas en sesiones de curación, gritando aleluya, amén, poniendo las manos y con todo ese fervor pues sí sí se dan casos de personas que creen haber sido sanadas en ese momento es cuando se hace la foto se recoge el testimonio, la gloria de Dios, de salvado, aleluya, eh, pero claro al cabo de 24 horas o de 48 horas pues vuelven a, a la situación en la que estaban, ¿no? y yo incluso en una ocasión vi en, en, en Portugal una, un episodio que está recogido en una película el predicador creo que se llama es, que es genial de cómo uno de estos pícaros y ahora estoy refiriéndome a los pícaros en, que, que existen en todos los negocios también en este en, en, cuando llegaban los, las, las, sobre todo la gente mayor A, a las carpas para hacer las curaciones eh, yo recuerdo haber visto a una señora mayor que uno de los ayudantes del predicador le ofreció muy amablemente una silla de ruedas para que descansase porque se la veía que era muy mayor ya, que venía la mujer con el bastón entonces esa, esa mujer con la silla de ruedas es una de las que colocan en el escenario con los demás enfermos y en un momento determinado, claro, cuando el predicador le dice eh, mujer, levántate, puedes levantarte, tu fe te ha curado claro, la mujer se levanta de donde está sentada, que es la silla de ruedas y todo el mundo aplaude, pero es que la señora no estaba inválida y ella no está siendo cómplice conscientemente de un fraude está siendo cómplice inconscientemente ¿no? muchos de estas curaciones a veces eh, van por ahí y, y en este caso en concreto me da la sensación de que Alani Santos probablemente siguiendo los pasos de Nazaret Castirey Dentro de unos años, cuando crezca y tenga más perspectiva de, de lo que es la religión, las, las escrituras, de lo que ha estado haciendo estos años, eh, pues hará lo que hizo este joven peruano que dejó de predicar hace mucho tiempo y probablemente, bueno, pues ella está siendo un poco eh, utilizada. Por, ...por sus mayores para vender toda esta oferta de productos... ...por estas cosas... ...aquí en España no tenemos tanta tradición... ...pero en Norteamérica y en, y en América Latina... sí hace muchos años que funciona muy bien este negocio. Hombre, aquí lo, lo complicado es que... ...es lo que tú señalas también... ...ahí cómo distinguimos si realmente se produce una curación... ...es simplemente un efecto de azar... ...de, de lo, la propio transcurso que tiene la enfermedad... ...que hay veces que tiene sus altibajos o no... ...y luego el, el negocio este, ¿no? ...de que a través de estampitas, de que Internet, ¿no? ...de las curaciones online es que no sé hay veces que además luego el propio discurso retórico que suelen manejar ¿no? muchas veces dicen no, no he conseguido curarte el cuerpo pero te he curado el alma entonces dicen bueno, te vas a morir pero tu alma te la ha purificado entonces dicen, <risa> bueno pero es verdad ese tipo de retórica lo utilizan y yo recuerdo un caso que no es exactamente de una curación, pero que se, que demuestra lo que ocurre en ese tipo de sesiones, que es un poco también lo que tú has estado comentando, Manuel. Eh, hace un par de años estuve en una con compañeros, con David Mulé, con Carmen Fernández, estuvimos entrevistando a Marilyn Rosner, y estuvimos en, el, en un auditorio. Y ocurrió una escena que, que me dejó bastante alucinado, pero demuestra la psicología tan particular que se produce en estos eh, eventos. Y es que eh, hubo una mujer rápidamente en una es decir ¿quién es Marilyn Ronner ah bueno Marilyn ronda es una de las grandes mediums eh, internacionales ella es canadiense si no me equivoco y sería un equivalente hasta cierto punto a otra gran medium que ha tenido fama aunque ahora ya está, parece que está en declive que es Angermain ¿no? uh -huh. serían parecidos es ¿no? vale. parecidos vale. Eh, entonces bueno Marilyn Ronner empezó a hacer una serie de, de también de declaraciones en público ante las, las gentes que estábamos allí y se acerca ella es muy violenta frente a las personas que conozcan a Angermain a través de la televisión televisión, que es una persona muy apacible, que hace un discurso muy sosegado, Marilyn Rottner es todo lo contrario, es un absoluto torrente. Eh, se te acerca, te empieza a hacer predicciones y comentarios muy cerca por lo menos yo las veces que la he visto la, me la he encontrado así actuando y me acuerdo que se acercó una mujer y empezó a decirle un montón de cosas pero como una ametralladora empezó a decirle, sí porque claro tú te sientes mal pero no te preocupes porque vas a conseguir remontar y hay un familiar que está aquí contigo y te está ayudando y te va a salir adelante porque tú sé que lo has pasado mal en estos últimos años pero no te preocupes y ella, la, la persona que estaba allí del público se empezaba a derrumbar ...conforme iba diciéndole cosas... ...y empezaba a llorar... ...y todos teníamos la sensación... ...oye, le está adivinando absolutamente todo... ...es que lo está clavando... ...claro, te quedabas así... ...espectacular, espectacular... ...bueno, pues Marilyn Rodner... ...luego se va a otra persona del público... ...y sigue haciendo su, su intervención... ...claro, esta persona del público... ...se había quedado absolutamente derrumbada y llorando... ...de pronto se levanta... ...a uno de los cámaras... ...porque estaban grabando la... ...todo lo que era esta acción... Y se le acerca al, al cámara y le dice, oye, mira, eh, esto que estáis grabando lo vais a entregar a todas las personas que estamos aquí en el Congreso. Y dice el cámara, sí, sí, eso lo vamos a dar. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que no me he enterado absolutamente de nada. Es decir, esta mujer... Por eso lloraba. Claro, se quedó, simplemente le, le, le transmitió tal cantidad de emociones que le llegaron las emociones, pero no llegaron las palabras de Marilyn. Entonces ella reaccionó ante las emociones. La apariencia que nos daba desde fuera a todo el mundo y a todos aquellos que no tuvieran la oportunidad como nosotros de escuchar lo que le había dicho al cámara, es que evidentemente Marilyn había acertado el 100%. Y realmente no había acertado ni nada. Es que yo no sabía realmente lo que había dicho, ¿no? Es Entonces, claro has dicho la palabra clave, emociones. Lo que hay en este tipo de reuniones, no solo en el ámbito espiritista, sino también en el ámbito evangélico, es un torrente de emociones. Y estaba acordándome ahora de otros casos en que he visto los los momentos de, de, en que se produce el, el don de lenguas, que es muy divertido, porque también, de repente, el, el, el vidente, el pastor, entra en una especie de, trante, de trance y empieza a hablar, en un Galimatías en el que no se entiende absolutamente nada y en ese caso normalmente uno de sus asistentes dice milagro, está hablando en arameo. Claro, como no hay nadie que hable arameo en la sala, <risa> pues él se ocupa de traducir. ¿no? a Wachway quiere decir que la Virgen nos quiere mucho. Awachey a, watch away, a watch away quiere decir que el apocalipsis está cerca. Y es muy divertido también. No, eso. Mira, eso Igual es que, es, que es que habla con entiende donde lenguas también. Eso sí que mira, recuerdo una, una, un ejemplo que hicieron también con la, las apariciones del escorial. Eh, donde además creo que fue Manuel Berrocal de la Sociedad Española para Psicología y creo que algún otro miembro compañero suyo que fueron allí y para demostrar también ese clima psicológico que estamos comentando, ¿no? Esa sugestión a veces colectiva, que no quita que luego pueda haber algo, como decimos, que bueno, pueda ser extraordinario, pero que hay que estudiarlo con su debida metodología, ¿no? Bueno, pues en este caso ocurrió algo parecido. De pronto la, la vivienda Amparo cuevas empezó a hablar en un lenguaje extraño y Manuel Berrocal lo que dijo fue está hablando en sánscrito. Pero lo dijo por decir. Bueno, luego, a la vuelta todo el mundo que venían en el mismo tren de la escorial iba comentando que efectivamente había hablado en sánscrito y nadie de los presentes había sánscrito. Pero bueno, basta que alguien lo diga, que parece que se ha autorizado para que ya eh, se dé como que efectivamente ocurre, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre y como... Y la Virgen va a hablar en sánscrito, anda que no tendría ¿Eh? otras lenguas para hablar. ¿no? <risa> no, esto es como pensar que Los Ángeles tienen plumas, te quiero decir. O sea, te, que, no sé, que A mí me ha pasado en una ocasión estar con un grupo de personas que estaban haciendo una meditación en un lugar además pues muy relacionado con las apariciones marianas, y en un momento determinado los cuatro observadores que estábamos un poquitín alejados del grupo, pues uno de ellos, un querido compañero, Franco Contreras, llevaba un abrigo De plumas, y, o sea, de plumas de sabéis, ¿no? <risa> bueno, pues en un momento determinado se le escapó una, salió volando hacia arriba y cayó justo a mitad de la reunión. Y la persona que dirigía esta operación empezó a gritar, están entre nosotros los ángeles, ¿veis cómo es verdad? Y claro, nos quedamos diciendo, no puede ser, no, no puede ser. Por ejemplo, ahora que comentas a Frank Contreras, a Frank Contreras sí que Marilyn Rodner le, le hizo una adivinación, pues que él considera que realmente no tenía posibilidad ninguna de que Marilyn supiera de cómo pudo obtener esa información, ¿no? porque se dirigió a, a Fran de una manera que solamente Fran podía conocer o sus amigos o su familiares más íntimos, ¿no? Marilyn es la que te ve un familiar, alguien que ha fallecido cerca no, de esaín es ¿no? ah, pero Marilyn también eh también siente la ropa ¿no? nosotros por ejemplo para que por eso digo que lo de las retóricas a mí es que me pone un poco nervioso ¿no? porque yo entiendo que, que ellas, que estos tipos de personas no tienen por qué dejarse de investigar, pero si presta un servicio público y obtiene un beneficio económico de ello Yo pienso que igual que a un eh, manipulador de alimentos se le pide un carneón que sea para despachar pan. Eh, yo creo que estas personas deberían tener algún tipo de contraste científico. Te lo digo porque, por ejemplo, a Marilyn nosotros le preguntamos que por qué no se dejaba investigar científicamente cuando ella además presume de ser profesora de universidad. Por lo tanto, se le supone que tiene ciertos conocimientos académicos. Bueno, pues ella dijo que una vez fue, empezó a ser investigada por un psiquiatra amigo suyo, pero que los seres intermedios espirituales superiores le aconsejaron que, como lo estaba pasando tan mal, que por favor nunca más la volvieran a investigar. O sea que era una orden superior la que impedía que fuera investigada. Entonces claro, te quedas un poco diciendo, bueno... Vamos a ver si sí, en los pocos minutos que nos quedan de tertulia zona cero podemos eh, comentar un par de noticias además. Una de ellas eh, no se encuentra el eh, avión el MH370 uh -huh. lo que sí que se encuentra y se localiza es una nueva pirámide sí, de verdad parece mentira bueno pues en este caso han sido un equipo de arqueólogos del Instituto, del instituto Nacional de, Arqueología, de Antropología e Historia de México que han realizado un mapa tridimensional en la ciudad de Toniná que como sabéis se encuentra en el estado de Chiapas ...y han determinado que hay una pirámide con una altura aproximada de 75 metros... ...lo que vendrían a ser unos 10 metros más que la célebre pirámide del Sol de Teotihuacán... ...con lo cual estamos ante un templo importante de tamaño, ¿no? Pero es que además Emilio Gallaga, que es el representante del INA en esta re región... ...ha declarado que el hallazgo se ha producido en el sector noreste del sitio arqueológico... ...y que sería una de las edificaciones más grandes de Mesoamérica posiblemente únicamente comparable con otras del área maya ubicadas por ejemplo en Tikal, el mirador eh, que están en Guatemala bueno pues es tan grande que para que os hagáis una idea las siete plataformas que la conforman estuvieron ocupadas en su momento por palacios templos, unidades habitacionales también unidades administrativas, remarcando así que dicha construcción fue creada para diversas funciones específicas dentro de la estructura social, política, económica y religiosa, esto es lo que nos dice Gallaga que no se repite en ninguna otra zona arqueológica del mundo maya además, hay que añadir que al contrario de lo que ocurre con otras pirámides que son más naturales que artificiales es decir, que los arquitectos aprovecharon un montículo natural para revestirlo y de este modo levantar las pirámides en el caso de Toniná, en el caso de este nuevo hallazgo según ha asegurado Gallaga uh, <laughs> Pues fue una gran sorpresa constatar que la pirámide fue hecha casi en su totalidad por los por los arquitectos prehispánicos y por tanto es más artificial que natural, lo que rompería de una forma u otra también el modelo constructivo que tenían los mayas. Bueno, pues tan grande como casi el doble de lo estimado hasta ahora, lo que se traduce que solo la superficie de Toniná, para que os hagáis una idea, ahora mismo abarca unas 10-12 hectáreas de las cuales este templo y la, la, bueno, pues la red de templos que hay alrededor suyos y que están interconectados por una serie de, de vías, pues ocuparían prácticamente la mitad. Quizás el dato más relevante ha sido constatar, pues tal y como os comentaba, pues que supera en altura la pirámide del Sol en Teotihuacán por lo que al margen del tamaño nos da la idea de la importancia que tuvo en el pasado este enclave de Toniná, posiblemente mucho más que la propia ciudad de los dioses, que, bueno, pues por si no lo sabéis es lo que significa precisamente Teotihuacán tanta importancia como para que en un momento de la historia eh, hubiera un enfrentamiento con la todopoderosa ciudad-estado de Palenque, e incluso tal y como revelan algunas investigaciones que en este lugar fueran tomados prisioneros ni más ni menos que dos hijos de Pacal, ya sabéis el supuesto, vamos a decir así, supuesto ocupante de la tumba que Alberto Rutlo encuentra en Palenque en los años 50 bueno pues ya que hablamos de Palenque y de Pacal, que como sabéis son sinónimos del más importante sarcófago encontrado hasta la fecha en esta parte de América hay que decir que meses atrás también en Toniná es una información que ha salido ahora pero el hallazgo se ha producido hace unos meses, fue descubierto un sarcófago de piedra que los arqueólogos habrían ubicado entre los años 840 y 900 después de Cristo, estaríamos aproximadamente en unos 150 años después del propio hallazgo de, de Pacal el Grande en este sentido de la ubicación de, de Bueno, pues en su interior había restos óseos También había piezas de cerámica Que han ayudado a que se realice una adaptación Y bueno, pues tal y como ha declarado Emiliano Gallaga, en este momento las evidencias halladas se encuentran en fase de laboratorio y posteriormente se realizarán estudios de ADN, entre otros, bueno, pues para saber si ofrecen información acerca de la identidad del personaje que allí ha sido encontrado. De hecho, los expertos ya han comparado este hallazgo al de la reina roja de Palenque, que como sabéis es simplemente espectacular, la conocida como bruja de Palenque, que es una auténtica pasada. El, el lugar donde ha sido encontrada y la propia la propia tumba, ¿no? Y lo que ella, ella se contiene. Bueno, pues si a esto unimos que también se ha encontrado un muro con un texto glífico con el nombre de Kinich Banal Chank, que fue el sexto gobernante de los 14, hasta ahora conocidos, que dirigieron Toniná, pues podemos decir que esta urbe está a la altura de otras como Palenque o Bonampac. Por lo tanto, ráscate el bolsillo, Bruno, mándame para allá que haga una exploración y vuelvo y lo cuento. Ah, vale, pues ahora hablamos a la ¿Para? apertura. Mira lo que tengo suelto. Sí, ¿no? También no debe ser barata la investigación que sí que se ha realizado ya, aunque se está también eh, realizando en Italia. Pues sí, es un, es un proyecto, en realidad llevan ya dos años con ello, lo está liderando Silvano Vincenti, presidente del Comité Nacional Italiano para la Valoración de los Bienes Históricos, Culturales y Ambientales, y bueno, pues ellos han seguido varias pistas. ¿En qué? Pues en intentar localizar los restos, los restos mortales de la Mona Lisa, de, de Lisa Geralkini. Bueno, pues por un lado tenían documentación de que había sido enterrada en el convento de Santa Úrsula de Florencia, donde había ingresado una hija suya, Marieta. Y además allí hay familiares enterrados de Lisa. Por otro, también está la información sobre que sus restos después fueron trasladados a la capilla de los mártires de la Basílica de la Anunciación de Florencia para juntarlos con los restos de su marido y de un hijo suyo. Bueno, pues resulta que en esta basílica, en agosto del año pasado, exajeron restos mortales de ocho cadáveres. Supuestamente son de la familia Gherardini. El marido, el hijo, un hijastro y también de una mujer de 63 años que correspondería con la edad en la que falleció Lisa. A menos eso es lo que le gustaría a los eh, investigadores, que fuera así. El asunto es que esta basílica fue vendida a otra familia en el siglo XVIII. De ahí que tengan preocupación y que no sepan muy bien si esos restos son realmente los de la familia Gerardini o de otros. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Pues la nueva fase, que es en la que están inmersos, que en estos días o en estos poquitos meses que, que quedan ya para el verano van a intentar dar con ello, es que un equipo de la Universidad de Bolonia está realizando la comparativa de los restos socios de esta supuesta Lisa, de la Mona Lisa, con lo de otros familiares suyos que también tienen localizados. Si el resultado es positivo o negativo pues lo sabemos que es positivo pues genial además ya para adelantarse están haciendo un retrato robot informatizado para ver si un poco por la fisonomía de la calavera pues corresponde a los de la imagen que tienen del retrato de Leonardo da Vinci eso sí sería una imagen un poquito más arrugada porque esta mujer ya tenía 63 años qué historia imaginaos ¿eh? sería espectacular poder tener los, los restos y la evidencia de esta Era esta el cuadro más famoso de la historia de la humanidad, que o no. Lo que se podrá reconstruir es su enigmática sonrisa. Claro, Ya, no, eso se ya bueno, por mucha cirugía estética. <risa> <risa> <risa> bueno, pues con, con esta noticia que además eh, también, y, y la dejamos eh, guardada, de verdad, José Echezaró, que puede ser incluso la Mona Lisa, una de las, eh, bueno, una imagen en 3D dentro de muy poquito tiempo. Sí, bueno, eso es lo que acaban de hacer unos investigadores. Eh, Sabéis que hace muy poquito tiempo apareció una Mona Lisa en el Museo del Prado y, por lo tanto, bueno, combinando ambas, quizás podríamos obtener la primera imagen 3D de la historia. Bueno, sería tremendo. Muchas gracias, Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias. A ti. Manuel Carroyal, muchas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Muchas gracias. Nada, hasta hombre, la, semana hasta gracias. la semana que viene.